¿Qué pasó aquí? No nos dio el ataque tentoso. Sí, bueno, mire, este programa parece que se dedica al cine, pues a veces ¿A estamos veces? hablando del cine, uh -huh. ahora tenemos nuevamente una canción que remite inmediatamente sí. a eh, una película. Back to the future. Volver al futuro. Uh -huh. Robert Zemeckis. Así es. Posteriormente ganaría el Oscar dirigiendo Forrest Gump. Así es. La actuación estelar de American. Michael J. Fox, Michael J. vecino del barrio de Mantaderos. Todos lo saben. ¿Cómo? Michael Fox nació en Mataderos, pero bueno, está bien. Es otro, en otro momento ¿Es de, so... de Chicago. No, de qué va a ser hincha. Y dice, ¿En serio? ¿Michael Fox nació en Mataderos? Michael Fox nació en Mataderos. No sabía. Sí. Y ustedes sí, sí. a ver esta película con la mujer de Jimmy Space. Parece todo mentira, pero es todo verdad. Es todo verdad. Sí, así que... Christopher Lloyd haciendo de el profesor. Exactamente. Qué, qué gran actor que es Christopher Lloyd. ¿eh? Nunca le van a dar este verdadera, verdadero reconocimiento a Christopher Lloyd. Hacía de, una, de un personaje mucho más viejo de la, de la, de la edad que en realidad él tenía. Uh -huh. ¿Eh? Sí, sí. Hace poco estuvo Acá en participando ah. de una película para niños que se llamaba Los Ayudantes de Santa que eran perritos que ayudaban a Santa Claus Sí. y él le hacía de malo y ahí era el único que actuaba bien. Usted. ¿Se preguntará por qué yo veo esas películas? No se preocupe, porque le tengo miedo a las películas de terror. Claro. <risa> no, por ahí, si deja de ver esas películas, puede empezar a ver las de terror. ya es bueno, que... tarde para eso. ¿Por qué tenemos esta cortina de fondo? ¿Por qué tenemos esta cortina de fondo, por favor? Porque vamos a hablar de la máquina del tiempo, Leonardo Acevedo. ¿En serio? Sí, lo que usted tantas veces... Yo, si hay algo que este, quiero que exista de, con, con mucha fuerza es la máquina del tiempo. Yo quiero que exista la, la posibilidad de los viajes en el tiempo. Entonces le voy a dar una buena noticia. No. Hay gente que está trabajando en eso. Vamos, carajo. En la Argentina de Perón, <risa> los, los <risa> únicos privilegiados son los niños que pueden viajar en el tiempo. Bueno, no sé si en la Argentina de Perón, pero nos tenemos que remitir por lo menos hasta el año 55. ¿Eh? De usted, que, menos, que año sí, fatídico que año fatídico para el régimen peronista ya que y sí, para eh, la argentina toda sí exactamente y porque no para latinoamérica toda para latinoamérica toda uh -huh. eh. según eh, winston churchill eh, el segundo día más importante de la historia del siglo XX después del desembarco en normandía así es dicho por él mismo no el sí. 16 de junio del siglo estaba muy contento winston de Charlie, sí. por, de por el bombardeo a la plaza de sí, mayo por la posterior el posterior derrocamiento de un gobierno constitucional en nuestro país bueno uh -huh. No nos desviemos. Digo no hay... para los amigos anglófilos que siempre hay. Sí, siempre sí, los, amigos. los que también. les gustan hablar en inglés y aquí todos aquellos que les gustaría vivir en otro lugar que sí, no es acá, ¿no? Claro que que, sí. Es hora de que se vayan. Bueno, uh -huh. el año es 1955, decíamos. Disculpeme que a veces este en vez de decir Gabriel Ortiz se les escapa un Canning por Todavía. Ahí. <risa> Todavía. Eh. Decía que era el año 1995, sí. a donde nos teníamos que trasladar, cincu... por lo menos mentalmente. ¿eh? Al 55, ¿no? Sí, sí, en 1955. Uh -huh. ¿A dónde? A la ciudad de Nueva York. Bueno. A un personaje en particular. ¿Recuerda este nombre, Acevedo? Recuerdo. Ronald Mallet. Ronald Mallet. Exactamente, que en ese año 55 él tenía solamente 10 años. Mire usted, era un niño feliz, como su... dice... Pancho Muñoz. Hasta los 10 años, años yo fui feliz. él Nació en el 45 y hasta los 10 años fui un niño feliz. Murió no Ronald Mallet, que tenía 10 años, sino su padre. No. No el suyo, Acevedo, Por tranquilo. <risa> sino el padre de Ronald Mallet, ah, bueno. que tenía 33. Mire, usted la edad de Cristo. Exactamente. Mm -hmm. De un infarto murió. 33 años, un infarto, mire, casi. Qué terrible. Terrible, bueno, en más esa época. Más joven que yo. Más joven que usted, un poco mm -hmm. más viejo que yo, nada más. Mm -hmm. y, Se le acabó la vida, pero había dejado un niño en este mundo. Ronald, Ronnie. Como consecuencia de este fatídico hecho, e inspirado por el clásico La Máquina del Tiempo, sí. de... Herbert George Wells. Muy bien, ¿Mm? no confundir con Orson Wells No. Mallet decidió que inventaría una máquina del tiempo con el único propósito de viajar al pasado para salvar a su padre. Qué groso. ¿Vio? Con 10 años. Con 10 años. Bueno, supongo que después se la habrá pasado. No, no, no, no, no. El ahora profesor de la Universidad de Connecticut, Connecticut. Según, nos, según nos consigna este artículo que estamos sacando del de prestigioso eh, portal de internet de la BBC. Mm -hmm. BBC Mundo. ¿Por qué le habrán puesto caballos? <risa> el ahora profesor de la Universidad de Connecticut mm -hmm. mantuvo su deseo en secreto y dijo públicamente que estudiaría agujeros negros. Uh -huh. Cuando en realidad lo que trataba de entender era cómo funciona el tiempo para poder inventar una máquina. Uh -huh. En el año 1973... Mallet se graduó con un doctorado en la Universidad de Penn State y durante años trabajó sin descanso hasta perfeccionar el diseño de su máquina del tiempo. No me diga qué tipo la hizo. Bueno, está, traba está trabajando, está trabajando. Ahora volvemos a En el este. 73. En el 73. Año fatídico también. Sí, para los ingleses porque el general volvía. Así es. Mire, todo asignado por no, el, no. Eh, el calendario el peronista. Compañero todo. Roland Mallet. El año, ahora decíamos, es el eh, 2010. El mismo que estamos viviendo nosotros y usted, el señor oyente. Uh -huh. El lugar donde desarrolla Ronald Mallet su carrera académica con nuevamente. Sí. El personaje, en este caso, es la mismísima máquina del tiempo. No. Que está funcionando, o por lo menos está haciendo sus primeras pruebas. Le voy a contar que el aparato funciona circulando rayos de luz que arrastran consigo el tiempo y el espacio a su alrededor en una curva cerrada. Uh -huh. Me perdí un poco, pero bueno, si usted me bueno. dice que funciona, yo le no, creo Ahora yo lo voy, le, le, le voy a trasladar a un ejemplo concreto Al que usted por ahí se encuentra todas las mañanas en la mesa de desayuno de su casa Sí Una taza de café agitada sí. a tal velocidad Que el café soluble sí. termina siendo absorbido al fondo de la taza por un efecto remolino Ajá, yo lo agito así, entonces el café se va al Se fondo. va, se va Pero en la máquina de mallet, el café soluble es el tiempo siendo arrastrado hacia el pasado por el remolino creado por los rayos Ajá Es difícil de que usted se haga la idea Pero sí. viene más o menos por ahí si, no, si, usted, si, si, si con los datos que yo le doy Usted se hiciera completamente la idea Yo creo que tendría que ir a tocarle la puerta a Mallet Y decirle Más o menos Tenés decirle. un copiloto La idea basada en la teoría de la relatividad de Einstein claro. Es que mediante complejos rayos láser El dispositivo será capaz de hacer girar a gran velocidad Partículas subatómicas que viajarían unos segundos atrás Para eso es necesario viajar a la velocidad de la luz Entre otras cosas Por lo menos eso es lo que, lo que dice Einstein Malet y su ayudante, el profesor Chandi Roichurhiri. Es indio, seguro. Chandi ¿Roychurhuri? Sí. Estiman que podrían hacer funcionar este proyecto en aproximadamente 10 años. No sé, años. Anglófilo, usted también. Se llama Chandea el tipo, si es indio. Chandea. Sí, no Chandi. ¿Roychurhuri? Claro, Roychurhuri. Sí, bueno. Uh -huh. No sé indio, eh, indio tampoco. No, pero, bueno. bueno. Ahora nos tenemos que trasladar hacia el futuro. No. Sí, sí, sí. Porque el año... Te tengo que avisar en casa. Bueno. Ahora no me Diga que ya vuelve, ya, no importa. para todo, tienen que avisarle, sí, sobre todo para viajar en el futuro. Para viajar en el tiempo. Si el experimento de las partículas subatómicas tuvo éxito, el siguiente paso será enviar a personas a través del tiempo. Yo me anoto, PRI. Y me imagino que debe estar por lo menos de. Yo me anoto, aquí no. hago pero, lo que haga falta. Pero para lograr una energía de tal potencia, la inversión requerida es enorme. Mm. ¿Cuánto, ¿Cuánto hace falta? Según Mallet, solo podría ser realidad mediante una amplia cooperación internacional. Vamos, 49990937. Pongamos todos 5 pesos y armamos la le, le, le llevamos a Ronald Mallet la guita para hacer la máquina del tiempo. Aquí no, por favor. Sí, lo, que, lo que este tipo dice, lo que Mallet dice. Con fondos ilimitados, una mm. máquina del tiempo usada por humanos podría entrar en acción en aproximadamente... Un siglo. No, no ¿Sí? llego. No llego aquí, no a este paso no pero llego. Yo siempre viendo al corto plazo. No, sí, pero sí, yo pensé que era ya Yo pensé que era ahora en este momento. Pero lo tiene que dejar para las la, la generaciones futuras. Pero no va a llegar malet tampoco. No importa que no llegue malet tampoco, porque lo que, a lo que llegamos en, eventualmente uh -huh. es al, al, al viaje al viaje a través del tiempo. Entonces, si nosotros hacemos funcionar una máquina del tiempo dentro de 100 años, sí. yo voy a dejar asentado en algún lado. Que, que me vengan que... a buscar. No solo que me vengan a buscar, sino que yo puse para que eso funcione. Ah, Entonces claro. que me tenga, sí, sí, sí. Por lo menos vengan a avisarme. Ay, claro, claro, mire, claro. yo vengo del futuro. Yo vengo del futuro y acá me dicen que usted puso 5 pesos para la máquina del tiempo. Lo que en realidad podría suceder es que ahora nosotros juntemos... Mira, a ver, ¿cuánto tiene el bolsillo? Yo? yo tengo 15 pesos. Con eso tengo que tirarte el domingo. Yo tengo 17. Bueno, juntamos los 32 pesos que tenemos, los ponemos en un sobre, sí. los mandamos a, a, a malet. Uh -huh. Y mire si qué sé yo. Uh -huh. En tres días viene alguien y le dice, usted Acevedo puso plata, yo estoy acá gracias a que usted puso plata en uh -huh. este año 2010, pero en realidad vengo del 2110. Oh, joder. Y me dice, vamos. Vamos, y ahí vamos. Y yo le digo, espere que tengo que avisar en casa. Sin embargo, existe otra posibilidad, ah. que es que el experimento no funcione. No, no, no me venga, me, me, me hice toda la ilusión. Sí. Y, se quedó, sí, y sí. y se quedó. Bueno, eh, eh, digamos, hay que. La diferencia entre la locura y la audacia son los resultados. Sí, a ver, es verdad, ¿eh? es verdad. No obstante. Esa frase también es de Genial Perón, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Podría ser. Podría ser. Podría sí. ser. ¿Seguro Alguna vez habrá dicho algo parecido. Sí, sí. Sin embargo, uh -huh. Ronald Mallet ya va a entrar en la historia. ¿Por qué? Porque va a ser llevada su vida a la pantalla grande. Por el director Spike Lee. Negro. Lo que nos da por ahí la pauta también de que. Eh, de, Spike Lee debe haber puesto también algunos pesos. O de Carrón al Mar de negro, porque ah, <risa> que Spike Lee. Spike Lee siempre labura con nada Sí, sí, sí. Cierra este artículo escrito.. Vamos a decirle por lo menos el ¿Quién nombre. Escribió? David Naun. Uh -huh. No, David Quen. David Cuen, David Cuen, David eh, me imagino que será eh, hispanoparlante por lo menos y de eh, ascendencia también. Uh -huh. De cualquier manera, si alguien logra inventar una máquina del tiempo, habrá que preocuparse por otros problemas, como por las la paradojas gente. del tiempo. Ah, sí, bueno, pero eso siempre se resuelve, quien haya visto la película que este, tiene, la canción que tenemos de Cortina de Fondo... Se sabe que eso se soluciona siempre. ¿Qué pasa si alguien viaja al pasado y cambia un hecho que transforma el futuro? Ah, como Homero con la tostadora. Por ejemplo, es que estoy tan sabrosito, decía. <risa> bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Sintonizaste a todos. Sí, lo estamos siguiendo general. Pero no localizo a ¿Lo habrán matado.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 ahora ahí vamos, arriba, vamos eh. bueno, dame aire cuando quieras la balada de Tony Douglas <risa> la balada de Tony Douglas los twists desde el disco La Máquina del Tiempo justamente ah mire <risa> yo lo tengo en el álbum y bueno porque está viviendo la era de las reediciones en CD ah justamente no. el principio del fin hace ver Aquino Aquino y Acevedo viernes de 22 a 24 por National Rock FM 93.7, Radio de Rock. Y algo que este programa se merecía, eh. eh. Gracias a los miembros de la academia. Entonces. No, no, no, no, no. Ni, ni, ni un Martín Fierro ni nada. Un móvil, alguna vez, Por viernes fe, a la noche. Alguien que salga. En... Deberíamos ser nosotros, en realidad. Pero bueno, ya que no podemos nosotros. Exactamente. Ya que nos toca hacer este bonito programa que se llama El principio del fin. Eh, lo mandamos a un amigo de la casa, Maximiliano Bien. Romero. Maximiliano Romero se encuentra ya mismo eh, en las instalaciones de la Ciudad Cultural Conex, ahí en Sarmiento al 3100. Para que, Romero, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches Acevedo, buenas noches Aquino. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Eh, yo estaba bien eh, porque había arrancado la semana sabiendo que iba a ser un móvil, uh -huh. ¿no? este, que iba a volver a la noche porteñas, pero después uno como que se enfría un poco cuando escucha a uno de los conductores del programa decir que no sabe si esta emisión del principio del fin va a ser una emisión que salga a ganar, que no está preparada, digamos, un 100%, que no es muy ofensiva. Ahí como uno que, que se enfría. Ahí lo que usted tiene que decir es, usted tiene ah, que agarrarse el, el equipo y cargárselo al hombro, Romero. Eso es en realidad... Era, era para que me motive. ¿no? Esa era la intención. Claro, claro nada más son, que eso. Son grandes motivadores, chicos. Felic felicitaciones. Muchas gracias. Eh. Díganos, entonces, eh, ¿qué panorama se puede ver en la Ciudad Cultural Conex? Supongo que en la previa del recital, a, el recital de él mató a un policía motorizado. Exactamente, sí, previa a todo, la verdad que bastante tranquilo, todavía o no... Sea, hay gente? Hay gente, todavía no abrieron puertas. Ah, ¿no Vamos abrieron puertas? ¿No dieron puertas no, todavía? No dieron puertas todavía y eh, están cayendo los fletes con los equipos, así que parece que esto viene tranquilo, tranquilo. Ah, es muy temprano entonces. Es muy temprano, a ver, está anunciado que 22.30 dan puertas... Y eh, el show, este, tanto en la página donde venían entradas, tanto acá en el Conex, como en la página oficial del Mató, estaba indicado para las 23 horas. Ajá. Obviamente que el Mató no va a tocar a las 23, sino que primero tocará Atrás Hay Truenos, luego un eco y luego El Mató. Ah, mire usted, ahí había una banda que no teníamos en cuenta. Son tres bandas, tres Ajá. bandas tres. ¿Y todavía no han probado sonido, dice usted? Eh, realmente eso no les sabría decir ¿yo? Porque los sonistas son muy especiales Y capaz que conectando a la consola Ya pueden ver este, si la línea entra bien Pero yo lo que le digo Que pude ver hasta el momento Hace más o menos 10 minutos que estoy por acá Es ya va a entrar el segundo flete Con los equipos ¿Y de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánta gente hay ya haciendo la cola para entrar a la ciudad cultural con X? Y más o menos media cuadra ¿eh? ¿Media, ¿Media cuadra para qué lado? Eh, para el lado de... Digamos, para el 3200, sería, este, si esta calle es Bulnes, ¿no? Si para arriba truco. para el lado de, sí, para el lado de, por donde es, No, Bulnes no es, no es todavía Bullner. Para el lado de Chacarita, digamos, no para el lado de Río. Exactamente, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Bueno, media no cuadra para... ya, con este, una hora antes de que empiece el show. Del show. Así es, así es. Uh -huh. eh, gente que se acerca con entrada en mano y también este, varias personas que se acercan a las boleterías para comprarla en el momento. Ah, mire usted. Usted lo suyo ya está, ¿no? Eh, todavía no... ¿Nos ¿No se acercó la boltería No consulté aún porque no dieron puerta, este... Bueno, pero vaya a la boltería y pregunte. Sí, obviamente, voy a consultar, este... Voy a decir, vengo de parte del señor Acevedo y Aquino y ahí me dejan pasar. Sí, diga, es, sepárenlos igual, diga, vengo de parte del señor Acevedo y del señor Aquino, porque si no van a que son la misma persona. Ah, bueno, perfecto, uh -huh. perfecto. Lo, lo tomo en cuenta, entonces, no, yo por ahora estoy aquí afuera observando el panorama, como la muchachada linda... Con cerveza en mano, en su mayoría, bien. está haciendo la cola aquí tranquilamente, aguardando para el recital. ¿Con ¿no? cerveza en mano a pesar del, del, del fresquito que está haciendo? Pero no hace tanto fresquito, ¿eh? Ah, ¿no? Debe ser mi edad, entonces. Que debe ya ser, no estoy... eh, y sí, uh -huh. este, debe ser, no, no sé cuánto hará, 16, 18 grados, por ahí. Bueno, eh, está fresco, está romero. romero. Bueno, pero a ver, tampoco van a sacar una petaca de whisky o... No, ¿cuál? bueno, está vale. bien. Todavía por ahí no. Sí, Todavía no, no, quizás ya cuando esté, esté promediando el show de El Mató, ahí nunca se sabe. Acevedo, eh. Acevedo no. Sí, dígame. No, Aquino. no, no, a Romero le quería hablar. Ah, pregúntale. Eh, Romero, esto. Bueno, lógicamente es una primera salida, va a haber una segunda salida. Yo, ah, lo que le pido así brevemente por ahora es un mínimo panorama eh, del de público asistente a este recital de El Matón Policía Motorizado. Le pregunto en primera instancia. Cantidad de... Proporción de hombres y proporción de mujeres Mire que... Le diría miti miti, ¿eh? ¿Miti miti? ¿50-50? 50-50 Porque hay, hay mucha este, parejita también, ¿eh? Que viene a ver a El Mató Ajá. Bueno Mucha eh... parejita heterosexual, quiere decirte Sí, sí, porque este, usted cree que hay alguna distinción con algunos tipos. No, tipo? porque si me dice mitad y mitad hombres y mujeres, se trata de parejas homosexuales, eh, parejas heterosexuales. No, bueno, no pero... sea discriminador tampoco usted, Romero. No, no, no, no, no, porque no, si no, usted yo... da por sentado que las parejas son solamente hombre y mujer, estamos hablando claramente de un caso de discriminación. No, no pero no, también no, podría yo... ser que haya la misma cantidad de parejas de lesbianas que de las parejas de, de ah, gays. está bien. Exactamente. ¿Vio? ¿Vio? Está bien. Eh, entonces, ya que me dice mucha parejita, le tengo que preguntar también qué es lo que se ve. ¿Se ve gente que va a ver... Solo eh, en soledad A él mató a un policía motorizado ¿O se ve más la gente en grupo? Se ve también mucha gente en grupo eh, Me pasó recién que Veía unos grupitos de amigos Que ya estaban en, en la fila Y se iban acercando De distintos lados de la calle Y se unían a ese grupito este, Se ve que caía la, la muchachada en masa para hacer a, a la fila y luego se iban sumando ¿Y la eh, sí. ¿Cómo, cómo? No, no, diga, no diga. Y la tercera, por ahí, este, y la que... Por una cuestión nuestra propia, de nuestra, de nuestra neurosis, digamos. Sí. Eh, la, la edad de la gente. Y la edad, yo diría, entre 18 y... 25, 27. Muy ¿sí? jóvenes. Muy jóvenes, ¿eh? Muy jóvenes, sí. Bueno, entonces, eh, ma, teniendo ya estos datos, este, en la próxima salida seguramente le pediremos que nos ubique a, a la persona más joven que va a ver a él mató un policía motorizado en esta noche de viernes. Fresca para nosotros, no tan fresca para usted. Así eh. se trate de un niño, ¿eh? Así se trate de un niño. Así perfecto. se trate de un niño acompañado por sus padres, por favor. ¿Podemos hablar del principio del fin kids también? Quizás, si, si es negocio. No? Perfecto. Uh -huh. eh, en todo caso será eh, el tío Francisco y el tío Leo, ¿no? Claro, que tal? Profesores. ¡Hola, amiguitos! Y así. Ah, ahí está. Sí. Bueno, yo este, anoto su pedido y aguardo una próxima salida. Será ah. después de las 23. Sí. Después de las 23, así perfecto. Es. Espero que para esa hora por lo menos ya hayan dado puerta y los fletes ya se hayan ido, ¿no? Para el por momento. Por favor, y que hayan probado sonido y todo lo demás. Entonces, sí. Romero, haga su cierre, por favor. Eh... Dejémoslo para, para la segunda. Bueno, no, tan difícil era Romero decir, soy Maximiliano Romero desde la Ciudad Cultural Conex. Eh, sí, soy Maximiliano Romero desde la Ciudad Cultural Conex. Eh, nos vemos después de la 23. Ah, gracias. Gracias, ¿eh? No esperes al 2012, el principio del fin. Zeg maar naar de El Aquino y peluches Se ve tu vecino aquí no había sereno Viernes de 22 a 24 por National Rock FM 937 Radio de Rock la primera hora del principio del fin Black Rebel Motorcycle Club ah, el mire. club de motociclistas el club de las motos negras rebeldes sí exactamente no ¿eh? exactamente era el, el, el personaje el personaje de Marlon Brando en Nido de Ratas así es era parte del Black River Motorcycle Club así es ¿no? uh -huh. o la banda contraria no la banda contraria él era parte de los Beatles ah era los Beatles él era de los Carabajos era de los, de los Beatles, claro. bueno, los Beatles te contraria. van a extrañar decían. Ah, mire, bueno suena de fondo mientras este programa llega a su Ecuador. ¡Epa! ¿vio? Uh -huh. ¿Me gustó? Sí, me gustó. Bueno, entonces ahora nos vamos a cruzar el Ecuador. Bien, antes las noticias, por favor. No esperes al 2012. El principio del fin ya llegó a National Rock. Radio National Rock. El principio del fin. 0937 del teléfono Recuerde que para ganarse Todos los fabulosos premios Solamente tiene que llamar Y como no hay mucha gente que le interese Si a usted le interesan la cantidad de discos que tenemos Y los tres números de las revistas Llamemos más importantes De la cultura rock De la ciudad de Buenos Aires eh, Solamente deja sus datos en el contestador Y bueno, en algún momento los viene a buscar Durante el fin de semana Se los tiene que llevar todos, no puede hacer una selección A la selección la hace en su casa y hace con el resto de los discos que no quiere lo que le parezca, se lo da a su tía, tiene uno para la tía, uno para el tío, otro para sus hijos o sus sobrinos, si es que tiene, si no los guarda para las fiestas y lo mete a cada uno de los discos en un sobre y tiene la familia completa, ¿eh?